No. Sí, sí y yo y yo no me puse bermudas hoy. <risa> te lo dije por eso. Sí sí a la tarde. Achicaste. A la tarde pongo bermudas y salgo. A la tarde. Bueno, sí. Era era durante todo el día. Pal. Sí tenés razón. Mauro. Pero bueno Tú ahora no puedo. Va mauro. A estar 28. Ahora, oh. está, ahora está linda. La sí. mañana hay que andar con algún abrigo liviano, Hay un solcito mm. y te digo que si uno se acomoda el solcito de espalda está como queriendo calentar. Sí. A que ver a los días anteriores. Ah, ya tenemos 10 grados. hasta ahora iluminaba solamente. Sí, 10 grados tenemos ya, así que mirá. Bueno. Bueno, buenísimo. Para las personas que lo puedan disfrutar, ya te digo que vi un montón de gente caminando, andando en bicicleta, haciendo actividades físicas, por supuesto que tienen tiempo para hacerlo. Otras personas tienen que salir caminando con bicicleta a sus trabajos, también es un día agradable para eso. y si te digo que es un viernes así uno estima que el fin de semana va a estar lindo, ojalá. sí. Che Mauro, eh, sí. hoy me pasó algo y bueno, viví algo que no, que no Epa, lo vivía. A ver. Eh, nah, me bueno, vine... Algo paranormal No, nah, paranormal no, nah. me, ah. me, me olvidé de pues, Paola Está me... esa historia sí me olvidé Yo olvidé de... tengo miedo a, la, a las películas de terror muchas uh -huh. esas cosas y... No, no, no, no. es algo de un un lo poco. cotidiano no Que no, no, no vivo todos los días Y bueno, eh, fue algo extraordinario para mí A ver eh, Vine a la radio y me olvidé de Paola La tenía que pasar a buscar ah. Así que arranqué Te olvidabas algo no Sí, sí acá y bueno, la fui a buscar a Santa Rosa Desde Toay Ah, Ajá. no, no te puedo explicar eh, 8 menos 20, la Perón, Mauro No, no, pero Claro, no, no. lo que pasa es que no estás acostumbrado No, no, no tenés no. hijos en edad escolar No, no, pero ¿por qué todo claro. el mundo va a la misma hora? Sí, pero ¿qué querés? Eh, Doble fila eh, 8 menos cuarto y 8 de la mañana es el horario de entrada a los colegios No, no, Y no, todo no. el mundo llega justo Te no. diría que algunos tardes eh, y, son, y son esos 10 minutos duras Sí, El sí. doble fila eh, interminable. Claro, eh, ahora por ejemplo en los barrios del sureste están habilitadas tanto la Gaich como la calle Cabero y hay un poco menos de autos sobre Gaich, pero la salida directa desde los barrios a, a la circunvalación es por Gaich. Hmm. Y esa, esa cuadra previa, o dos cuadras previas al, al semáforo de circunvalación, a las siete y media de la mañana... Tenés que esperar mínimo entre 5 y 10 minutos. Sí. Bueno, ¿Por? nos pasó en Utracán. Eh, agarré Utracán para subir a Perón, ahí en la rotonda. Ajá. No, no podíamos. Estuvimos 5 no. minutos esperando. Claro, claro. En algún momento te, te tenés que meter y bueno, no te no, sí. pero No, sí, te metés si, si, si, si no viene claro. una camioneta. No, de... te pasa que, por ejemplo, si andás en una camioneta, en un camión, bueno, te metés, ¿quién te sí. va a decir algo? Sí, sí, pero que frenes. Si frene. andás en un auto, bueno, eh, te complica. Eh, te digo que hay momentos en la ciudad de Santa Rosa que es muy, pero muy eh, difícil de poder manejar, por la cantidad de autos claro. a la misma hora y haciendo más o menos todo lo mismo. Sí. Entonces es complicado. Hay sí. lugares puntuales en Santa Rosa, las entradas y salidas de los colegios también. Y te digo, un viernes a las doce y media, cuando algunos chicos ya salieron, o algunas pibas ya salieron de, de la escuelas primarias y los del secundario están saliendo... es algo imposible imposible de, de andar hay que andar con muchísimo cuidado y mucho más despacio de lo habitual lo que pasa es que todo el mundo quiere salir y quiere llegar rápido a un lugar y lamentablemente no se puede sí. porque este, la materia es impenetrable Sí, eh, qué feo una ciudad así eh, que, que, que sí que dura cinco minutos nada más, pero mirá si porque me hace acordar a lo que pasa en Buenos Aires ¿viste? que se sí, quejan bueno, todos. Buenos Aires es pero... 24 horas claro. no, claro. por favor Bueno, Pali, este, ahora está mucho más tranquila, siempre a esta hora está mucho más tranquila la ciudad, de, por lo menos de movimiento de autos. Eh, nosotros vamos a estar recorriendo un poco la ciudad para contarles las actividades. Mañana a las 11 de la mañana vuelve la lista celeste a hacer campaña en la Plaza San Martín. Uh -huh. Va a ser la segunda movida que hagan en la Plaza San Martín. Y quieras honore bueno, a poco la militancia de la celeste, está acomodando y están haciendo campaña, bien, eh, tanto en redes sociales, ahora lo van a hacer en la, en la plaza San Martín. No sabemos si lo están, están saliendo a los barrios a este a, a hacer campaña, pero sabemos que, que, que se están moviendo. Veremos que si esto repercute el 23 de septiembre en las elecciones. Mientras tanto, Acción Cooperativa está esperando ser habilitada para las elecciones. por lo menos en localidades eh, que no son que no esto hay es por ahora el único lugar donde está este habilitada acción cooperativa sí. Y una cuestión que va a pasar al mediodía hoy se lee la sentencia por el caso de Yanina coronel ya conocimos este el, la fecha la audiencia de culpabilidad donde el, el tribunal la, la encontró culpable del, del delito de de eh, ...intento de homicidio agravado... ...por ser la víctima y por utilizar... ...un veneno en el licuado... ...que tomó Gabriel Salbornoz... ...después conocimos la... Este, ...los años que pedía la fiscalía... ...en ella, dos y catorce... ...hoy se lee la sentencia... ...que va a leer el tribunal... Este, eh, el, ...el tribunal... ...que, que la, que la juzgó, que la condenó... Mm. Eh, ...hoy se va a conocer... ...cuántos años eh, le da el tribunal... ...va a ser entre diez y quince... 12 pidió la fiscalía, 14 la creya. Eh... Y 10 la defensa. Claro, 10 la defensa, mínimo, aunque sí. no, no dio número. No, pero bueno, el mínimo. Pero diez. bueno, el sí. mínimo es 10. Sí. Eh, hoy se va a conocer al mediodía, se va a leer por secretaría, pero bueno, hoy se va a, a finalizar el, el juicio a Yanina Coronel, va a ser... cerca del mediodía. Bien, bueno, eso seguramente lo va a informar el Poder Judicial a través de la oficina de prensa. Y bueno, quedan instancias de apelación, más vale. Esta condena la va ya a tener dijo sí. el coronel que va a apelar. Sí, sí, la va a revisar el Tribunal de Impugnación Penal y seguramente después el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Eh, bien, Mauro, bueno, estamos atentos y atentas acá en Kermés. Eh, cualquier novedad, más vale, al aire. Como no, Paulín? Hasta luego. Bien, bien. Eh, Mauro Monteiro, nuestro cronista de este.